Saludos desde Radio alama en Internet. Iniciamos este espacio de comentario radiofórico eh, justo después de esa entrada que nos daba nuestro director Juan Cabezas. Hola a todos. Pues sí, vamos a comentar la segunda parte de un artículo muy interesante publicado en alhama.com. Efectivamente. Un artículo de Miguel Ángel Pérez abad en su sección Cacín on my mind. Exacto. Es la continuación de la historia de un emigrante. Sigue la vida de Antonio, un vecino de Cacín. Si recordamos, la primera parte nos dejó los años 60, justo cuando tomaba la, bueno, la difícil decisión de emigrar. Pues retomamos ahí, en 1962 el momento de la partida, un momento que el artículo describe como uf, especialmente duro. Sí. Cuenta la despedida del padre, que fue casi eh, premonitoria, ¿no? Le dijo, adiós hijo, ya no te veo más. Tremendo. Y el padre falleció solo cinco meses después. Una pena. Y luego esa imagen en la estación de Granada, despidiéndose de la hermana Emilia. Con la maleta de cartón, el pantalón remendado. Es que es la viva imagen de la emigración de la época, ¿verdad? Totalmente. Esa mezcla de... Bueno, de necesidad y una esperanza muy incierta. Deja todo atrás, su primer destino, Vitoria. ¿Y el trabajo allí? Durísimo, en una cantera, pico y pala, manos ensangrentadas. Y el sueldo, pues, muy bajo. Claro, eso le impulsa a buscar otra cosa. Sí, decide ir a Bruselas. Allí estaba su hermano Paco y los sueldos eran mejores. ¿Y en Bruselas qué tal? Bueno, empiezan la obra también. Pero pronto eh, encuentra algo un poco mejor, en un depósito. Al menos no se mojaba. Algo es algo. Y aquí destaca algo importante, Antonio. La solidaridad entre ellos. Ah, sí. Cuenta que ayudó a un amigo, ¿no? A Manolo Martínez. Eso es. La frase clave es, nos ayudábamos los unos a los otros como podíamos. Fundamental en esas circunstancias. Sin duda, una red de apoyo vital. Pero luego la historia de Antonio da un giro. Uf, un giro radical, sí. Mientras trabajaba duro, por las noches se ponía a estudiar francés. Y ahí es donde entra un poco el azar, ¿no? Pues sí, fíjate. Un día estaba ayudando a unas chicas españolas en un estudio de fotografía Ajá. y el dueño va y le ofrece trabajo. Así, de repente. ¿Sí? Y no cualquier trabajo, acabó de modelo para Carl Alex, que era el fotógrafo más famoso de Bruselas en ese momento. Increíble, de la cantera a modelo de fotografía. Un cambio total. Pero no se queda ahí. ¿eh? Se mete a aprender fotografía en color. ¿También? ¿Vaya energía? Sí, en laboratorios importantes. Abucolor, Tecnocrón, Supercolor. Y él mismo reflexiona sobre esto. Eh, sobre el contraste. Claro. Dice el pastorcillo de Cacín, sin estudios, enseñando fotografía a universitarios. Es una imagen potente. Atribuye una parte a la suerte. Pero dice algo muy interesante. La suerte la regalan entre aquellos que se levantan a las 5 de la mañana. Me gusta esa frase. Esfuerzo y oportunidad. Exacto. No es solo esperar a que tengas toque. Y bueno, con la fotografía empieza a viajar. Ah, los viajes. ¿A dónde fue? Pues mira, Islas Griegas. Rodas le inspiró un poema, Historia de Amor, en el 78. Israel también. Y cuenta una anécdota curiosa en Jordania, ¿verdad? Sí, sí, muy buena. Tuvo un problema con la agencia de viajes, la Oriente Express. ¿Y qué pasó? Pues que conoce por casualidad a una chica inglesa y, fíjate, a Nasri Atalá, el director general de turismo jordano. No me digas. Pues sí. Y le solucionan el problema. La agencia tuvo que discultarse, le devolvieron dinero, le pusieron taxi i guia todo arreglado. ¡Qué suerte, ¿no? O qué habilidad para conectar con la gente. Un poco de todo, yo creo. Y encima, en el hotel se encuentra al marido de una prima suya de Fornes. El mundo es un pañuelo. Desde luego, de Cacina, Jordania y encontrando conocidos. Se define como trotamundos. Estuvo en la India, en Benarés, viendo los crematorios, en Nepal, viendo el Everest, Israel de nuevo, el mar muerto. Una vida intensa. Muy intensa. También menciona a una persona que le ayudó mucho y que murió en sus brazos en Bruselas, aunque no da más detalles. Un momento duro seguro. A pesar de tanto viaje y tanta experiencia nueva, parece que no olvida a Cacín. Algea está ahí. Y en Bruselas su vida social también cambió mucho, ¿no? Sí, claro. Con la fotografía y los contactos, pues empezó a moverse en otros círculos. Hizo amistad con artistas, periodistas... ¿Y conoció a gente famosa? Pues sí. Cuenta que conoció a Carmen Sevilla. Se la presentó un amigo periodista, Marcos de Casa Manolo. ¿Y qué cuenta de ella? Describe la relación como de mucho misterio y muchas confidencias. Habla de su belleza, pero también de su fragilidad. Tiene una foto con ella hecha poco antes de que Carmen Sevilla se divorciara. Curioso. ¿Y alguien más? Sí, menciona fotos con Paquita Rico y con María José Nat. Vamos, que se codeaba con gente conocida. Es fascinante esa trayectoria completa. De la dureza inicial a, bueno, a todo esto. La verdad es que sí. El artículo nos recuerda que Antonio era el penúltimo de siete hermanos. Y que la historia no acaba aquí. Eso es. Nos dejan con la miel en los labios. Habrá una tercera parte. Pues habrá que estar atentos. Mientras tanto, quien quiera profundizar, leer la historia completa, ver esas anécdotas, el poema. Sí, siempre con Juan Cabezas en la dirección y al mando de los controles técnicos una historia que da que pensar ¿eh? desde luego cuánto es destino y cuánto es pues eso levantarse a las 5 de la mañana ahí lo dejamos Radio alama en internet y alhama.com información para compartir